Hola, hola, salut, companys molt bones. Aquí comença una nova entrega del programa Antena Lliure de Ràdio 77 i avui ser veritat que amb un estil eh, característic del programa pedigrí autòcton de lo que és Antena Lliure. Aquesta setmana ens eh, hem dedicat a fer un zapping per a les emisores de CFM i i s'es tracta dels bocins més interessants que més ritme tenen són el que vos presentam avui un zàping de ràdio no sé si és gaire habitual que les ràdios facin, uh, facin zàpings de ràdios però crec que és la millor manera per entendre què és el que s'escolta uh, actualment a la ràdio dels en els que ho trobem és directament el micròfon enxufat o ficat a davant dels amplificadors d'un reproductor i gravat el que està passant Movem es tuning per amunt i per avall escoltant retransmissions de partits de futbol que en realitat eh, són bastant més potents que alguns programes que es diuen culturals eh, retransmissions de partits de futbol en els que se parla de literatura com escoltareu eh, a continuació i d'en García Márquez eh, ses emissores de ràdio més convencionals, sense música més petxaguera Eh, a més de moda, de nou és DJ Pinky aquest, que sembla que és un dels personatges que, que, que, que domina eh, tota la FM eh, també passar a escoltar emisores de ràdio eh, on se fa eh, cristiana i catòlica realment té un allà immens i a encara m'aixequen amb s'obsolet discurs de sabó i d'esperadiment, uns discursos realment lamentables per una religió que continua també a través de les zones eh, doncs, amb, amb aquest missatge que tan catastràfic no? de, de, de penedeix-te dels teus pecats i pecador i sa dona sa, sa més pecador, etc. Bé, bueno, que tenim un document interessant que creiem que vos pot agradar, perquè com l'altre dia escoltava en aquesta trobada de ràdios lliures que se va fer a Palma, eh, on varen participar companys de Tito de Tarradio, eh, companys de Ràdio Tortuga i també Ràdio 77, nosaltres feim el programa que ens agradaria escoltar. No sabem si la sa gent que escolta aquest espai Uh, pensar que és una merda o li encanta o li és indiferent uh, a mi m'agradaria ser genial qualsevol cosa és menys que li fos indiferent però aquest és el programa que a naltros m agradaria escoltar. és per això que el feim 15 dies si compres més no vos Que ara ella ja s'etou queda en le pone c... Tarde, recuerda que a las a se nos viene la jaula del mono hasta las 3 de la mañana Chico Trujillo, el conductor por radioactiva La media pesadilla, la media pesadilla La media pesadilla la que anoche me medio Que vi la novia mía, que vi la novia mía Que vi la novia mía convertida en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía Oí que me decía, tú serás mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar Todo le movía, pero no podía arrancar Ay, ¿qué le pasa? que le pasa mi camión? Pasa que con tan con tan buena conducción Que da dura que le pasa que le pasa mi camión que le pasa que, le pasa, que no arranca con tan buena con tan buena transmisión Que dura, que da dura la Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba La batería y nada, hasta el y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Ay, le pasa? ¿Qué le pasa mi camión? Que le basta que no basta que con tan buena, con tan buena transmisión. dura, que dura la palanca. Ay, le pasa? ¿Qué le pasa mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué basta que no Con tan buena, con tan buena transmisión. Que dura, que dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy machofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, qué te pasa, oye, Miguel? Que me sube, que me baja de la cama. Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre, Miguel? Te acabaste con la chama. ¿Te, te pasa? Sube, ¿Qué te, te pasa, oye Que se sube que era chama la chama. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hombre, mujer? que acabaste con la chama. Le tocaba el arranque nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por no echaba de nuevo y nada revisé la batería y nada hasta exacto le tocaba y nada me bajaba y la empujaba y nada Ay. radioactiva te da sorpresas sorpresas te da radioactiva ¿y por qué? Porque en radioactiva solo se vive una vez quién estás. Esta maravillosa obra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Mañana el Dr. Stanley contesta esta pregunta y nos prepara para la Pascua. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de... Ministerios en contacto, Atlanta, Georgia. 11 Peralta y Fernando Manrique, Peralta por un problema de su espalda, Manrique un problema en su empeine también. El libro que más le gustó a Arcos, de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Mario, Cien años de soledad. Arellano, Cien años de soledad. Pato, le da se le Muchachos, Cúchel Díaz. Crónica de una muerte anunciada. Esa me gustó a mí. Buenísimo. Cabo Coronel no tiene que le escriba Por... y Crónica de una muerte anunciada Por... también. Santiago Nazer se sí. algo personal con él. No ah, ah, ¿sí? Y Ángela Vicario también. Fue sí, algo no? fue literaria Mauro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah ¿sabes ¿tú, la, ¿tú, la historia María tú? Rosario Estupiñán? ¿Se acuerdan? No, no, <ríe> sí, claro. Sí, claro. Ojo con los vicarios, ha tenido unos hermanos bravos Cuidado. Noticias de un secuestro también fue una gran oh. novela. ¿Cuántos titulares nos salvó García Márquez? ¿eh? Sí, pues. Sí. Hombre vinculado al periodismo deportivo. ¿eh? Sí, pues. Hombre, muy chavilla. Sal... Al... Inchia Junior. Inchia del Junior, aficionado al fútbol y al boxeo, pese que era muy malo para los combos, como quedó demostrado cuando Vargas Llosa le dejó el ojo en tinta. Porque no hay nada como ver el fútbol con tu viejo, Clos de Pilque, tiene una promoción que te lleva junto a él a Brasil. Más información en closdepilque.cl ¿Usted estuvo el 82, Mario, cuando fue el entregado en el premio Nobel? Sí, pero no estuve allá. Ay. Y sin pensar nos instalamos en niebla, perdón en los molinos. Vida tan simple no podíamos tener. Salva el amor. Los forjadores de Chile. Los que hicieron nuestro país desde sus inicios. Los conocidos y los anónimos. Los forjadores de Chile. Un hombre clave para la minería del cobre en Chile. William Braden Barford, que fue un empresario estadounidense que fue apodado en nuestro país como el, el rey del cobre. El nombre del lugar... Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partió del banco viejo puerto A la playa de amor en Chichagua Música Seguimos compartiendo con la radio más alegre de Chile. Positiva FM. Po, po, positiva FM. Que no pare el ritmo, que no pare. En Tebuco, 98.5. En Victoria, 98.1. En Villarrica, 99.3. Ya está de vuelta y para quedarse un buen rato más, el inefable DJ. Pinky, continúa el fin de semana positivo en La Más Alegre de Chile. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial para seguir poniéndole éxitos y buenas mezclas a esta tarde de día sábado. Sigue mezclando en vivo el señor DJ Pinky, esto lo trae Leo Rey, dame más en positiva. Despertar. Con el respaldo de Cercotec, región de la Araucanía. ¿Le gustaría comer un rico plato de avestruz, ciervo, codorniz, faisán, jabalí, ganso o pato silvestre, sin tener que salir a cazarlo? Restaurante Ana María, de Pucón, lo tiene y lo prepara para usted. Ana María Restaurante, lo espera con calidez y con el ambiente acogedor que lo caracteriza. Visítenos en calle frecia 315, Pucón. Fono Reservas, 244-36-58 ¿Qué? ¿Falló su fotocopiadora? Olvídese de estos malos ratos Esperamos ¡Miria! Con un carácter fuerte, de color intenso y espuma cremosa Becker, bienvenido a ver lo que otros no ven Radio Beethoven invita a los jóvenes pianistas desde los 6 hasta los 16 años a participar en la segunda versión de su concurso de piano Toca el cielo. Los premiados serán elegidos por un jurado de excelencia de reconocida trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Revisa las bases en www.radiobeethoven.cl. Participa y toca el cielo. Radio Beethoven, 33 años difundiendo la música clásica. Un aporte de Radio Carolina. ¿Qué pasa, joda? Tanto y buscamos pues, tanto, Jota A ah. la chiquilla no les puedo mentir Ando con C así que me las voy a mandar enteritas <coughs> Báltica les trae chela de regalo, cabros Junta tres tapas de Báltica de litro Y llévate gratis otra baltiloca A ponerle bueno con esta promo Báltica, 5,8 grados de alcohol Promoción válida solo en botillerías adheridas en... Bendito sea el nombre del señor efectos de la muerte de Cristo sobre Satanás, el Señor Jesucristo por medio de su muerte ha roto potencialmente el poder de Satanás sobre la humanidad. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12, 32. La cruz significa la condenación de Satanás y la solución del problema de los pecados, que son los medios empleados por el diablo para esclavizar a la humanidad. Con la muerte del Señor... Termina el dominio de Satanás sobre el creyente que vive en Cristo. El adversario tiene que someterse a la victoria del Señor Jesucristo. Aunque el poder del enemigo no ha sido aún completado destruido, ha sido neutralizado. Los principados y poderes de las tinieblas hicieron lo peor que pudieron en la cruz, pero allí mismo recibieron el golpe mortal. ¡Gloria a Dios por eso! Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 2.14 dice anulando el acta de los creyentes que había contra nosotros que no era nos era contraria quitándole de medio y clavándole en la cruz y despojándole de los principados y a la potestad lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz gloria a Dios dice que él triunfado sobre ellos en la cruz le dio una inmensa bofetada a Satanás el Señor Jesucristo así que lo venció y ahora solamente le espera Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, lo destruyó. Por eso que cada día nosotros debemos, por cuanto hemos sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De fondo lo está marcando Troncoso, Vitamina Sánchez que da instrucciones constantemente al técnico argentino del equipo del Campanil. Muñoz para el saque de fondo, ya tenemos 38 y el marcador continúa entre la U de Concepción y la U de Chile, 0 a 0. La siguiente promoción volverá en cuatro años, oportunidades mundiales la esquina. El que parar el juego y cobrar a tiro libre para la U de Conce lo sí. hace en la U de amor no es fácil de encontrar. Se severo tu cara en cada mujer tantas veces yo soñé que soñaba tus quereres. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, tan como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan que opinan de más y es que vengo de un mundo que está más allá soy Quijote de un tiempo que no tiene edad y mi dulcinea ¿dónde estará? que tu amor no és fácil de encontrar y se tu No. Lluvias dicen que van a haber muchas. Y para eso tenemos que estar preparadas, chiquillas, sobre todo para las que andan en micro, las que andan caminando por las calles. Zapatos básicos en otoño e invierno. Aquí hay seis pares indispensables que debemos tener y cómo combinarlos. Por ejemplo, los zapatos de taco medio o alto, si bien le quedan bien a casi todo el mundo, eh, se usa a diario para ir a trabajar, algo que te acomode, un taco medio, te viene con falta pantalones y jeans. Eso hay que tener. Zapatos planos, bueno, son muy cómodos y son ideales para el ajetreo diario Fines de semana, ocasiones en que no tenés que estar como más tan formal Sino que usar una ropa casual Botas largas de taco alto Tenemos que tener la botita sexy Sí, hay que tenerla para cualquier momento Y mi te invitan a una fiesta, a un bailoteo Ya, ideal sería color negro para poder combinarlas con todo Y tienen que estar, sin duda, en tu closet Botas altas, pero de taco bajo También, son muy cómodas, son otro de los básicos del otoño-invierno y también otorgan estilo a la tenida, aunque más informales que las de taco alto. Bototos y botines planos, también hay que tener chiquillas, son ideales en ocasiones informales, lo lucen muy bien las mujeres de piernas largas o delgadas. Eh, y Está lo mismo, la cosa es tenerlo porque son cómodos. Y por último, los formales, siempre tienen que estar en tu closet ahí guardaditos para cualquier ocasión, de taco muy alto, las que lo no puedan soportar. No son para todos los días, obviamente, eh, pero sí lo puedes eh, combinar con un buen vestido de fiesta cuando tengas que salir, cuando te saque tu marido, que no sea solo para los temblores. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiaban Yo amo a la roja Samsung, amplificador oficial de la pasión de los hinchas Aquí está Marín Luis Marín, Pato. ¿te escucho? Sigue el Tito Berríos Se va a reincorporar Ahí está, al borde de la cancha el Tito Berríos Es el sonido inconfundible y va a haber deportes Martínez y Silva Ya ahí duerme ¿Sí? El fórtico sí. de la Udeconse ya. Cristian Muñoz porque está atento Llega poco ah. a la Universidad de Chile este segundo tiempo Maur. Ya, pero Estaba dormida la pelota sí, Poco dormida, pero ahí And the triple band to fly. Colección Infinita, escucharemos a The Alan Parsons Project en vivo. vida con octillo Igual lo guerra nos viene a mover un poquitito la Bili Rubina en este día sábado en Radio Pudahuel. Oh, otro día. Hay canciones 2014 que merecen ser destacadas. Por eso, en la 94.1 presentamos Ultrasonido Rock and Pop. El 5 de mayo saldrá a la venta el disco de Brian Eno y Carl Hyde de Underworld, Someday World. En Ultrasonido Rock and Pop te dejamos con este nuevo proyecto Eno Hyde y su single Daddy's Car. gira de nuestras plataformas, experto.cl slash experto mundial, juegue. Autosau te invita a hacer clic en me gusta del fan... ...estadio seguro por un fútbol limpio en la cancha y en las tribunas, no olvides asistir. DJ, para contarte todo lo que ocurre en Ciudad Rock and Ball Panoramas, fiestas, lanzamientos y el mejor set de canciones para iluminar tu mañana Ciudad Rock and Ball Iberoamericana Radio Chile Hoy Hoy El colapso es el tráfico, es la consecuencia de atochamientos por vehículos menores, más la subida de los camiones, los vehículos de cuartos y los vehículos de emergencia. Okay. Y a, a muchos eh, eh, voluntarios se les pide que desde abajo, desde el plan, suban. Entonces, eh, okay. el problema que se genera es que esos muchachos caminan. ¿Cuánto cuesta llegar hasta el Calvario? Tú también has de vencerte para no abandonar el camino. Esa pelea es una maravilla, una auténtica oferta de amor. Quiere fuertes, porque la virtud se fortalece en la debilidad. Esperanza, 106.9 en Temuco y en Internet www.esperanzafm.cl Gracias porque nos creaste para alabarte. Nuestra oración es que sepas cuánto te amamos y que tu nombre y tu grandeza sean conocidos en toda la tierra. Sobre los montes, sí. te... no? Yo tengo amor. comunicados a esta hora de la tarde con Positiva FM. Pilotando la nave sabatina DJ Pinky. En la radio más alegre de Chile presentamos el clásico de hoy en Positiva FM. Vamos. El superclásico lo trae Luis Inlanda es La Piragua en Positiva FM. La